Aquí estamos, eh, recorriendo las calles de la ciudad, ahora un poco guarecidos del viento, que hoy, como decíamos, ayer vamos a tener un ventarrón importantísimo y ya se está notando desde muy temprano. Eh, rápidamente vamos a ir a, a una entrevista, pero también este, a contar lo que ha pasado en estos días de la extensión de la fase 2, pero también la decisión de la municipalidad de eh, poner un freno de mano a, la, a las terrazas gastronómicas ...y este, dejar en stand-by ese tema... ...que ha traído también algunas quejas de los gastronómicos... ...ayer escuchábamos a un propietario este, hablar del tema... ...ayer se reunieron con el Secretario de Trabajo... ...Marcelo Pedontá... ...para este, seguramente plantearles la situación... ...se conoció una, este, una charla o parte de esa charla... ...diciendo que muchos de ellos estaban fundidos... ...que ya no podían manejarse más así... Vamos a preguntarle a Marcelo, preguntar a ver qué pasó en esa reunión y sobre todo qué va a decidir el gobierno provincial este, respecto a este tema. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola Pali. Está aquí, ah, bien. Eh, cuéntanos, bueno, ¿se reunión que pasó? En primer lugar, quienes estuvieron en la reunión fue eh, la Comisión Gastronómica del Centro de Empleo de Comercio, que es con quien, debo decir, hemos hecho todo el trabajo ha sido quizás la única interlocutora hasta hoy, o hasta ayer, que hemos tenido para eh, las peticiones y las necesidades del sector. Miguel Felice ha sido un interlocutor válido con el sector, y esto hay que reconocerlo porque la verdad, eh, todos los planteamientos que hoy salen a la luz son planteamientos que se vienen haciendo, que se vienen trabajando, y a partir de ahí, de la semana pasada, por mi conocimiento, por, por, por una amistad de, de muchos años, con Gustavo Cueto tomamos contacto. Yo le dije, mira, no tengo problema en sentarnos. Ellos están tratando de armar eh, la parte gastronómica de la federación. Eh, en ningún momento aquí se sentaron como autoconvocados. O yo lo que quiero decir es dejarlo bien en claro, porque logramos unir en una mesa de diálogo a la parte del Centro Empleado de Comercio con Miguel Felice y estaba también eh, quienes hoy quieren tomar la posta en la parte gastronómica de la Federación de, de Turismo. Bueno, dicho esto, eh, vuelvo a repetir, teniendo en conocimiento de las necesidades, por supuesto que nosotros sabemos que el horario perjudica al sector gastronómico y sobre todo al sector gastronómico tradicional. Eh, las parrillas, los, los restaurantes, quien tienen ventas, no a los jóvenes, sino que tiene dirigido público, esto lo está afectando, pero también hay la necesidad eh, epidemiológica de tener que tomar... Eh, algunas cuestiones que pareciera que han dado resultado porque eh, esos picos empiezan a bajar estamos en una meseta, podemos decir un poquito alta, pero hemos amacetado pero bueno, hoy hay que trabajar en cómo avanzamos a partir de ahí nosotros le corrimos eh, una necesidad imperiosa que tenemos que no es de La Pampa no es de Santa Rosa, no es de General Pico sino del mundo entero porque es lo que se está estilando es sacar la gastronomía a la calle digamos, eh, eh, al aire libre. Generar espacios amplios con ventilación natural donde eh, eso permita que ellos puedan aumentar la capacidad eh, de, de, de, de, de mesa y de silla y de lugares eh, y nosotros estar seguros de que achicamos o minimizamos el riesgo de contagio a lo menor posible. A partir de ahí surge una problemática que es la de los corredores, eh, que no es de la municipalidad, no es un problema de la municipalidad. Quiero aclararlo porque quedó muy claro ayer que es un problema de no puesta de acuerdo del sector gastronómico que responde a, a esta federación o a esta, a, a, a esta conducción. Digamos, eh, ellos entienden de que hay, lugar, entienden, no, hay afiliados o asociados que están en relación con ellos que entienden que estos corredores perjudican otras cuestiones. Eh, no he podido hablar con el Intendente, lo llamé dos veces, no he podido hablar, pero la idea que surgió de la mesa de trabajo era tener, por esta temporada y en condiciones a la, al COVID, generar una ampliación de los DEC. Digamos, los DEC es una medida que va a hermosear a nuestra ciudad en tiempos de verano, de primavera, pero hoy, digamos, si en los DEC nosotros ponemos... Eh, Cada dos metros una, una mesa tampoco genera la cantidad de gente que necesitan los gastronómicos para empezar a funcionar con normalidad, pero bueno, todavía no lo he podido hablar, surgió de esta mesa, porque, eh, y en esto quiero dejar a salvo a, a, al municipio, porque es una no puesta de acuerdo de un sector, digamos, que están eh, en contra de los corredores gastronómicos. Para nosotros los corredores gastronómicos eran lo mejor, porque eso genera espacios, amplios y eh, permite más allá de la incomodidad lógica que le das a la ciudadanía en todos los lugares eh, de, de esa noche no poder pasar por tal calle por otra y hay otras arterias que no se pueden tocar por ejemplo la gil por la por el traslado de las ambulancias es toda una una una logística que la municipalidad lo había planteado y que bueno en función de esto tenemos que buscarle la vuelta y estamos analizando todas las posibilidades ahora bien eh, todo lo que sea empezar a distender algunas de las cuestiones que estoy viendo va a depender pura y exclusivamente de que nuestro nivel epidemiológico lo permita. Y esto es muy doloroso, estamos hablando de generar algún mecanismo de, de acompañamiento al sector, pero bueno, todo fue una charla muy interesante muy interesante, quienes responden a esta línea quedaron en que se iban a juntar, iban a hacer una reunión, después nos trasladaron su opinión, ellos creo que van a pedir una reunión con la Intendencia. Estamos trabajando en todas las, todos los mecanismos, eh, pero bueno, no es un problema, y esto quiero dejarlo claro porque si no pareciera que eh, es muy difícil eh, eh, poder aunar criterios en tanta diversidad. Pero bueno, lo, es, es la misión de que todos tenemos que aportar para que le sirva el gastronomio, para que le sirva la ciudad, para que le sirva la provincia, eh, y siempre con esta premisa, hoy en el mundo, cuando vos ves dónde está la gastronomía, la gastronomía está en la calle, está al aire libre. Hablaste de gastronomía en la calle, de reunión, de quienes estuvieron, ¿te habló de ampliación de horario en esa reunión? Nosotros estamos analizando, sí, sí, nosotros estamos analizando permanentemente eh, y, y, y detalladamente, minuto a minuto, a ver cómo vamos generando cuestiones. Cómo vamos saliendo de herramientas que nos permiten achatar la curva, pero también sabemos que tienen daños colaterales. ¿sí? Uno de los pedidos que hicieron los astronómicos es, en caso de no tener todavía los niveles epidemiológicos deseados, permitir hasta las 12 de la noche el delivery. Bueno, son alternativas que se hacen. Después hubo un aporte interesante. Eh, tenemos dos o tres lugares que les cuesta eh, adecuarse a las normativas y nuestros inspectores, los inspectores municipales están permanentemente, y una de las cuestiones que genera son las mesas tablas, porque al estar parado permite circulación, bueno, son distintas cuestiones que la experiencia también de ellos nos sirve, y ese fue un intercambio muy interesante, y fue una reunión muy productiva, muy productiva. Sí, eh, por eso te preguntaba, esa cuestión del horario se habló, lo están analizando, lo pero se puede ya pensar que cuando finalice la fase 2, se vuelva a ese horario que están pidiendo nosotros los gastronómicos? donde veamos que nuestro equipo epidemiológico eh, nos eh, asesora o nos indica de que estamos pronto, con la posibilidad de eh, tomar esa decisión? No, no lo vamos a dudar porque, a ver, nosotros la, la actividad económica, excepto este paréntesis y, a, y algunas actividades que quedan, la tenemos toda en marcha los gimnasios están en marcha, el fútbol 5 está en marcha, el comercio está en marcha, la industria está en marcha, y no de ahora, de hace un tiempo. Ahora veíamos que eh, teníamos una escalada en cuanto a los contagios positivos y eso nos hizo tomar determinaciones. Pero también sabemos que esas determinaciones tienen daños colaterales y que cuanto más rápido salgamos de esas, de esas eh, cuestiones o de esas decisiones, vamos a permitir que el sector vuelva a trabajar con normalidad. También es cierto que hay crisis en distintos sectores, porque hoy hay una crisis económica, ¿no? no somos ajeno a eso, pero bueno, todo lo que podamos del gobierno provincial, la visión del gobernador, es acompañar al sector productivo. De hecho, permanentemente lo ha demostrado eh, este, esta medida que tomamos, que vuelvo a decir aparentemente, y de lo que uno puede analizar, porque no soy eh, epidem epidemiológico y no puedo seguir claramente cómo viene la pero sí me doy cuenta de que los casos van mermando, que muchos son contactos estrechos, o sea, todo lo que se ha armado está funcionando a pleno. Bueno, tratemos de ayudar al sector gastronómico para que vuelva a la nueva normalidad que tenía y que lo hacía funcionar bien. Eh, Marcelo, te quiero preguntar por otro tema que también tiene que ver con lo que nos pasa todo el tiempo y a todo el mundo. Eh, hubo elecciones en Bolivia, hubo elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones medio término en Argentina y también en La Pampa. Eh, más allá de toda esta cuestión que todo el mundo estamos pensando en el coronavirus el año que viene va a llegar y va a haber elecciones eh, eh, a vos como integrante del gobierno provincial ¿qué te parecen las apariciones del de, de, de, ex eh, mandatario Carlos Berna, tanto en las redes sociales como en algunos medios de comunicación eh, ¿crees que aporta? ¿crees que, más allá de que no sabe, seguramente no sabe el vocero de Berna eh, va a ser candidato ¿Qué, ¿qué se habla? ¿se habla del tema? En, yo no he estado en reuniones en la sala de tema y te voy a decir, Carlos, así o sea, no, no, no encontraste un Berna diferente que un día se levantó no, Carlos, así, un día se levantó fue una rabia y dijo, no voy, a, no voy a ser gobernador y presentó la renuncia por sus convicciones es que es responsable. lo que creo es que nadie en La Pampa tiene los quilates para marcarle la cancha a Berna él es un hombre de mucha trayectoria eh, de, de mucha capacidad y además está eh, instalado a una alta consideración de la población pampeana y además ha demostrado que cuando fue al Senado defendió a la Pampa pagando costos altísimos, altísimos, porque se le llegó a, a hablar de tradición del periodismo cuando él defendía a la Pampa y no se arrodillaba ante un poder central de un partido, de un gobierno peronista entonces me parece que es una discusión pero que no son tiempos yo creo que lo que marcó Berna es muchachos tienen una responsabilidad que la de gobernar en medio de una pandemia Bueno, nuestra hoy, nuestra, nuestra fijación del gobierno provincial vuelvo a repetir, y tengo charlas con Berna y te puedo asegurar que, que, que, que vamos, venimos, decimos lo que tenemos que decir yo tengo tengo mucha confianza eh, y un agradecimiento con Berna, pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos abocados, nosotros nos levantamos y estamos esperando el primer informe para saber cómo eh, va evolucionando, para ver cómo empezás a trabajar y cómo te agilizar. Pero vuelvo a repetir, eh, creo que hoy en la política pampeana eh, eh, nadie te puede marcar la cancha a Berna. Pero no creo también que haya sido la intención de Fernanda. ¿eh? Fernanda es eh, mucho tiempo colaboradora de Carlos, tiene una amistad con Carlos, y ella lo ha dicho de su propia sinceridad, puede sonar, pero bueno, creo que Carlos con su capacidad y, y, y su decisión y su impronta, puso las cosas en claro. Si nadie tiene los quilates para matarle la cancha a Berna, ¿vos crees que él marca la cancha con esto. Políticamente él es el, un hombre que marca agenda, hoy eh, Carlos Berna, Sergio Silvioto son los hombres que marcan agenda políticamente, pero Berna, vuelvo a repetirte, ¿quién va a dudar de los pampeanos en una legislativa en acompañar a Carlos Berna con el voto si saben? Ahora bien, y esto lo tengo que decir, y no soy vocero, yo soy amigo, me considero un amigo. Y yo creo que la decisión que él tome tiene que ser la mejor para que mi amigo pueda estar, seguir estando bien, saludable, es un hombre de una experiencia que siempre está para darte la opinión justa, cuando hay cosas vos lo llamás y no mirá, y él, y él tiene mucha experiencia. Ahora, sí, si, si él toma la decisión, me parece que, que, que hay una cuestión. Ahora, no lo quiero tomar generacionalmente como algo que me solucione la, la vida política, porque siempre le tiramos la responsabilidad de quienes están instalados porque no tenemos capacidad de construir... A... No, pero vuelvo a repetir, eh, lo dejó muy bien en claro, Berna va a decidir él y cuando decida lo vamos a acompañar. Y vos te imaginas que Sergio fue jefe de campaña mucho tiempo de Carlos Berna. Por ahí quizás el primer candidato que tiene como jefe de campaña en gobernador. Todo esto tiene que ver eh, también, o sea, en un contexto donde Marín se acerca a Sirioto y hacen un poco los paces porque estaban un tanto alejados. Digo, eso también. Sergio es un hombre de diálogo. Sergio dentro de nuestra línea siempre fue un hombre de diálogo con convergencia, con eh, identidad peronista... Con, con, por supuesto, con Carlos hablaba permanentemente, era su colaborador, pero Sergio es un hombre de diálogo. Sergio, quizás hoy, tiene eh, la mayor de las responsabilidades que le ha tocado a un gobernador en la historia: conducir los destinos de la, de la provincia en el medio de una pandemia. Eso no se vio. No, yo no puedo entender cómo hay gente que, que no ve que ningún gobernador se prepara para una gestión en el marco de una pandemia donde tenés que paralizar durante dos meses y medio la, la totalidad de la, de la actividad económica, usando reservas, eh, eh, eh, eh, poniendo, digamos, siempre al límite nuestro fondo de garantía, cosa que todos nos, los peronistas somos orgullosos. Ahora, te puedo asegurar que hay una batería de medidas que, que, que va a anunciar Sergio, que van a marcar agenda para los próximos 20 años, y eso es Sergio. Y quizá eso hizo que la parte política se distrajera un poquito, ¿entendés? Pero vuelvo a repetir, eh, Sergio tiene la mayor concienciación con, con Marín, eh, bueno, con Bernal, no te lo voy a explicar a vos, pero eh, me parece que la política hoy perdió centralidad, la política partidaria, porque todos los días hacemos política. Cuando vos negociás con un gremio, cuando vos negociás con un sector, estás haciendo política pública para ver cómo... Pero la política partidaria pasó, si vos querés, a un plano intermedio teniendo en cuenta la necesidad de enfocarnos en una solución como la que necesitamos ahora. Pero muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno. Marcelo Pérez, secretario de Trabajo, en esta última parte hablando más de la cuestión política partidaria. Eh, bien, Mauro, eh, gracias por la salida esta. Como no, Pali, hasta luego. Bien, nuestro cronista de estéreo.